Mucho gusto.、Eh, la verdad que has hecho un resumen muy claro. Entonces, quiero aprovechar para decir que esto no es solo en Pilar, sino que hoy el médico, el trabajador, está viviendo una situación de empobrecimiento absoluto y un pluriempleo que lo está llevando i n c l u s i v e a un riesgo a toda la salud pública. Y cuando hablo de salud pública, no es solo del Estado, sino que de todos los subsectores. Y después, s í la podemos dividir en lo que es estatal. Tanto provincial, nacional como municipal, y subsectores de las prepagas y obras sociales. Hemos instituido como referencia una hora médica de trabajo médico de 3.500 pesos en todos los subsectores. En la provincia de Buenos Aires rechazamos la paritaria. Y esto de Pilares, como lo dijiste vos, hay un intendente que hace más o menos ocho meses nos reunimos con él. Donde se encaprichó en no querer resolver ningún problema de los hospitales que él, digamos, administra en Pilar. Hubo una reunión entonces el año pasado con Federico d Echaval y ahí, ¿qué le plantearon ustedes? Le planteamos que primero cesara con la precarización. Hay médicos que hace 15 años que siguen con un contrato en un país que tiene leyes laborales que dicen que en muy poco tiempo, cuando ese trabajador, en lo general, Cumple con lo que el empleador necesita, debe ser incorporado a convenios colectivos de trabajo.、Mm. Eso es una. Y la otra, que no iba a aceptar a AMRA, la desconoció、mm. cuando en la gestión de Ducote anterior、eh, se nos dio el código de descuento y hoy tenemos afiliados que cotizan y todos los que entraron por esta movilización que se sumaron a AMRA, no nos da el código de descuento para desfinanciar. Por ejemplo, una movilización como la que tenemos hoy, que tiene sus costos porque vamos a llevar bombos este, y todo eso, una combi para llevar a los colegas. O sea, hay una típica y característica、eh, condición y conducta antisindical de, de un gobierno que se dice nacional y popular, que tendría que defender al trabajador en general y al médico en particular. O sea que no hay incumplimiento directamente de Federico Echada porque no hubo ningún tipo de gesto y promesa respecto de modificar esta situación. No, no, pero lo lamentable、uh -huh. es que traen médicos de Chaco que sí le están reconociendo lo que han r e p i d o como costo de la, del trabajo médico, 3.500 pesos, y a lo s que están poniendo, inclusive en la pandemia, su vida, porque corrimos todos riesgos, la sociedad en general. Pero los que estábamos en la trinchera estábamos peleando con un virus que, primero, los virus no se ven y, segundo, que no se sabía hasta dónde iba a llegar este, digamos la gravedad de este virus desconocido y no, no, no, no dan respuesta. O sea, los que están y pasaron la pandemia、sí. no l e reconoce lo que l e reconoce a un médico que viaja 1500 kilómetros para hacer su guardia sábado y domingo. En el Falcón y en los otros hospitales. Hoy la realidad del hospital el pediátrico Falcón, ¿cuál es? Porque pasaron casos, nos contaban antes、eh, médicos del propio hospital Falcón. Sí, han se... renunciado muchos pediatras, porque、19. es un hospital principalmente pediátrico. Sí. Exacto. Este, y como dijiste vos, sí, el secretario de salud, g a l i m b e r t i tuvo que hacer este guardia su e n s á b a d o y un domingo. Este, porque no tenía recursos recurso médicos para poder hacer la guardia, que además no nos olvidemos que es una especialización.、Claro. No puede cualquier médico atender a un chico, sí lo puede hacer, pero tenemos que buscar el expertise de un profesional que se preparó para esa, para esa digamos,、eh, especialidad.、Uh -huh. Hoy... Porque estamos poniendo adelante un ser humano, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí. ¿Hoy está resuelto eso, aunque sea estas formas de parches que mencionabas recién? ¿O todavía sigue siendo.? Son parches muy irregulares.、Uh -huh. este, ocurre que a veces faltan、eh, cubrir guardias, tienen que salir los médicos de áreas cerradas a cubrir la guardia, eso los compromete hasta legalmente.、Uh -huh. este, es una situación muy, muy grave la que está ocurriendo. O sea, Incluso i esto lo sabe el Ministerio de Salud de la provincia, este, porque además es un gobierno de, de la misma fracción, ¿no?、Uh -huh. de, de, de frente de todos. Claro, claro. Ahora,、eh, hoy entonces, la hora de trabajo. A las 11 por... vamos a hacer una movilización、sí. a ver si podemos、eh, que a partir de esto nos podamos sentar a dialogar. Somos un sindicato que primero dialoga. Ajá.、Uh -huh. Pero cuando no hay respuesta del otro lado, evidentemente hay que hacer medidas de fuerza. La marcha es al municipio y esperan que los reciba alguna autoridad o de salud o el propio intendente. Sería lo ideal, si no es hoy, que por lo menos haya un contacto y digan: bueno, tal día los esperamos para tratar de resolver progresivamente estas esta cosas que a m r a está solicitando. Bien, Jorge, quedamos atentos a los ecos de、que、la m o v i l i z a c i ó no Que n es nada más, y quiero aclararlo. Sí. Que es para tener una muy buena salud pública, porque del otro lado hay gente, no,、uh -huh. no, no, no nos fabricamos tornillos, o sea, tratamos de mejorar la salud de la población.、Uh -huh. no, y, y la ciudadanía en general、eh, inmediatamente se da cuenta cuando、eh, hay recortes, traslados, renuncia, s porque se encuentra con p e r í o d o s más espaciales. q u e no puede、espacios. resolver, lleva a un chico con, con,、uh -huh. con una patología no la puede resolver y、uh -huh. tiene que empezar. Un periplo por, por toda la provincia a ver dónde le pueden dar solución、Exacto. o un intento de solución al problema de su hijo.、Exacto. Jorge, quedamos atentos a cuáles sean los ecos de la movilización de hoy para seguir conversando. Te agradecemos este ratito. Perfecto, ha sido s muy amable y te mando un saludo muy grande a vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Buen día. Buen día.